Sol, con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio aún, bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es el bar, Buenos días amigos a una nueva edición de Querer Comprender aquí en el 107.3 de la FM Hoy viernes día 22 de febrero es un programa que seguro nos va a invitar a sentir la realidad con una nueva mirada Y para esta ocasión tan especial tenemos con nosotros a Javier Bellot Javier es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid Máster en Coaching, Inteligencia Emocional, Practitioner en PNL, Consultor en Comunicación y Escritor CEO de Entreluces.es y de la agencia laniñapelirroja.com. Entre otras muchas cosas, Javier ha trabajado como guionista de programas en televisión española como Tablón de Anuncios y Planta Baja. Ha colaborado además en diferentes programas de Radio 3 y Radio 5 en Radio Nacional de España, cadena para la que un tiempo más tarde dirigió el matinal de Radio 3, Si amanece y ves. En Prensa y Escrita ha colaborado de forma habitual en publicaciones como La Guía del Ocio, Informaciones, La Luna de Madrid, De Diseño, MAM, Ardi, Primera Línea y Ajo Blanco. Comunicación para Empresas, Javier dirigió el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas de RCA Video y después de Columbia, Tristar Home Video, empresa para para la que realizó el lanzamiento en España de la marca PlayStation. Y ha sido jefe de prensa de más de 65 películas y director de comunicación durante los 12 primeros años del Festival de Málaga. También de otros festivales como Mostra de Valencia, Isla Antilla, Tánger, Cantabria y podríamos seguir y seguir. Es por ello el currículum de Javier cuanto menos abrumador. Desde Madrid se encuentra nuestra compañera y directora del programa, Mar Souto Romero, profesora doctora de la Universidad Internacional de La Rioja, consultora de empresas y también Mar pertenece al Consejo Editorial de Ibercampus, portal digital de enseñanza superior. Desde el estudio tenemos a nuestro compañero y productor, Javier Mauri, y yo misma desde el control. Así que muy buenos días a todos eh, y bienvenidos a Querer Comprender. Adelante, compañeros. Pues muy buenos días, Y en eso también es verdad que es un programa que cuenta con un invitado que, como has dicho, querida Loli, conoce muy bien los medios, tanto visuales como escritos. Por ello es un lujo poder compartir con una persona que tiene este expertise tan extenso. Bienvenido, Javier, a esta tu casa. Eh, yo creo que para nuestros oyentes lo importante es ir por parte, proyectos que estás acometiendo, Y, ...y si quieres, querido Javier, podemos empezar por Entre Luces... ...yo he encantado, muchísimas gracias de, de contar conmigo... ...y de tenerme en esta mañana de viernes con vosotros... ...pues cuéntanos, cuéntanos eh, Javier, porque yo creo que... ...este es un programa que da para muchos programas... ...porque realmente eh, es un nicho de, de expertise tan amplio... ...que yo creo que hoy podemos hacer un poco un recorrido global... ...por todo lo que, lo que has hecho y después ya por supuesto invitarte a otros programas para ir desarrollándolos eh cada uno de estos proyectos con más con más calma. Me Fíjate parece, que eh, di, me, dinos, me sí. parece estupendo. Fíjate. Te lo agradezco y además quería apuntar una cosa en el he hecho un currículo de mí muy extenso Y hay una cosa que se, que, que se ha saltado, y ahora viendo de dónde emitís, y es uno de los trabajos que más guardo, con más cariño guardo mi corazón, que fue la dirección de comunicación del espectáculo Zabach en XIX92, con Rocio Jurado sí, y Juan Interreina. Ay, qué maravilla, Javier, es que claro, bueno, nos hablas de unos proyectos espectaculares. Si te parece bien, querido Javier, también eh, vamos a ir por parques, vamos a empezar ¿Sí? por Entreluces. Eh, en principio, un en Entreluces, eh, bueno, si quieres cuéntanos un poquito tú, qué es Entreluces, qué hay detrás, eh, cuál es la filosofía de Entreluces, cuéntanos tú. Entreluces nace como un proyecto de formación para empresas. Eh, viendo el partimos de, de que de que vivimos con parámetros de, de, del siglo 19 de la revolución industrial eh, uh -huh. hemos vivido todo el siglo 20 con esos con esos valores y con esos parámetros de repente llega la tecnología, no olvidemos que el iPhone tiene solo 10 años, aunque nos parece que llevamos toda la vida con él, ¿es verdad? Uh -huh. Y hace 10 años Steve Jobs dijo esto que tengo en la mano va a cambiar les va a cambiar a ustedes y va a cambiar el mundo. Sí, uh sí. -huh. Eh, ese cambio ha sido muy perceptible, porque todo está ahí, nuestra música, nuestras fotos, nuestra nuestra vida sentimental, nuestras fidelidades nuestras infelicid infelicidades infelicidades infidelidades, o sea todo está concentrado en esa maquinita no eh qué hacemos nosotros pues es inminente como tú bien sabes mal que Pues tiene en el 2023-2025 empezará a funcionar uh -huh. de lleno la sociedad inteligente uh -huh. y el paso, el paso normal es crear la sociedad inteligente emocional, donde uh -huh. los seres humanos eh, tengan su, sus capacidades emocionales plenamente eh, desarrolladas y gestionadas por ellos mismos. Uh -huh. Nos dices que es una empresa de, de formación, eh, pero claro, hay muchísimas otras eh, realidades organizacionales que, que ofrecen formación, ¿cuál es la variable diferencial?, es decir, ¿por qué yo hacer un curso contigo y no con otra empresa?, ¿y qué tipo de cursos?, eh, ¿son solo enfocados a emociones?, ¿Qué otras áreas tocáis? Cuéntanos un poquito más, ¿por qué formarnos con vosotros y no con otras empresas? Muy bien lo has definido, estamos en ese salto, ¿no? Eh, la sociedad industrial, aunque muchos todavía se sigan moviendo en esos parámetros, eh, el entorno ya es otro, eh, estamos dando ese salto, como bien has dicho, ¿no? De, esa, de esta sociedad digital en la, que, en la que tenemos plasmada toda nuestra realidad digital, en ese entorno digital, pero pero esto también se está, digamos, eh, trascendiendo porque vamos encaminados a esa sociedad inteligente en donde es fundamental la formación. Pero una, fun, una formación diferencial. Entonces, ¿qué ofrecéis vosotros en Entreluces? ¿Por qué formarnos con vosotros? Precisamente lo que acabas de decir, una formación diferencial. Y te respondo con una frase de la mítica Lola Flores cuando le preguntaron por Paquita Seguilla y Juarita Reina y y, y y la otra, Paquita Rico, y uh -huh. y habló muy bien de todas, dijo, pero yo no tengo nada que ver con ninguna de ellas. Eh, un poco nos pasa lo mismo, o sea, no tenemos mucho que ver con las demás empresas de formación que hay en este momento en el mercado. Nuestro enfoque es emocional y para las emociones. nuestro eh, Nosotros trabajamos para despertar el, el, el sentimiento más humano del ser humano, que es la emoción, y aportar una serie de herramientas eh, de forma práctica para que cual, cada trabajador pueda irse a su casa y aplicarla tanto en la casa como en el trabajo. La gran parte del problema de la sociedad laboral en este momento eh, son las bajas por, por, por, por, por problemas psicológicos, por, por, por, por miedos, por, por inseguridades y, y por frustraciones. Somos el país que, de Europa que más ansiolíticos toma. Entonces, eh, solamente con formación, Y con la gestión de los miedos y con la gestión de tu vida, porque al fin y al cabo tu vida es tu vida y, y lo que tienes que aprender es hacer de frente. Con esa gestión las empresas salen altamente beneficiadas. Sí que es verdad que estoy de acuerdo que, que muchas veces cuando estamos en ese entorno laboral pensamos que la parte, digamos, o la esencia de uno queda como como disociada de lo que es la gestión del trabajo. Y no, nosotros vamos con todo el paquete con todo ese bagaje emocional y con todo nuestro diálogo interior. Decir, Nosotros vamos que... a trabajar con todo el problema que dejamos en casa de, de tu pareja, de los niños, de la vecina, del perro del vecino, con todo el problema de tu madre que está enferma o que no, con eso ya llegamos y a eso le añadimos que vivimos en un entorno cada vez más hostil para el ser humano, porque las, las oficinas nuevas cada vez son más hostiles, las relaciones... La, la, el tiempo para llegar al trabajo cada vez es más hostil. Eh, mi madre es una señora que ya ha fallecido eh, y trabajó. Era de las primeras mujeres que trabajaban en oficinas. Y iba andando, de, de Peñalver a, a, a la calle Alcalá, que era donde trabajaba. Y era de las... iban andando. Ahora, para ir a trabajar, tienes que coger una hora y media de metro. Entonces, claro. en, en la mayoría de los de los sitios, ¿no? Eso te desgasta, te desgasta emocionalmente y te, te hace llegar a la oficina de una forma diferente. ¿En claro. qué gestionamos, qué trabajamos? Trabajamos sobre todo la autoestima, la autoestima es base eh, fundamental para cualquier tipo de relación y generadora de muchísimos problemas. Trabajamos sí. la gestión de conflictos y trabajamos la gestión emocional y el liderazgo que eh, es un poco lo que, lo que comentábamos, ¿no, Javier? Que, que efectivamente estamos trabajando la base de lo que después mueve un trabajo eh, con unos índices de más o menos eficiencia y eficacia, porque cuando tú estás bien, das lo mejor de ti mismo. Cuando tú crees en lo que estás haciendo, sacas todo tu pot potencial. Cuando efectivamente sientes ese reconocimiento personal, ya no dependes de un tercero. Entonces creo que entre luces, efectivamente al final nos da la luz para sacar lo mejor eh, de cada uno de nosotros eh, en ese entorno laboral, que como bien defines, pues pues sabe que no es el, el idóneo. Querido Javier Tocayo, compañero, ¿cómo escuchamos a nuestro Javier invitado de hoy? Pues lo escuchamos muy bien y con, y con muchísimo interés. Buenos días y bienvenido bueno, de nuevo, Javier. Buenos días. <risa> eh, yo te quería preguntar, en La Niña Perroja, como... Eh, com, ayudáis a encontrar a la mejor solución al entorno digital, creando y desarrollando experiencias que generan conversación, impulsáis hacia el, el éxito. Tu trabajo es diseñar estrategias de comunicación personalizadas y únicas para empresas y personas. Eh, ¿Qué claves nos podrías ofrecer? Por mi pasado, yo he sido director de comunicación, como apuntabais en el comienzo, eh, desde siempre casi. ...he hecho más de 65 películas de jefe de prensa... ...muchos espectáculos y muchos festivales... Eh, ...dejé de hacer el Festival de Mala en la era analógica, digamos... Eh, ...fue el primer año que se empezó a trabajar con Facebook... ...lo que he detectado por experiencia personal y profesional... ...luego he hecho la, los, la, la comunicación digital de Veranos de la Villa... ...y de, de la Navidad de Madrid y del Carnaval y de San Isidro durante tres o cuatro años y eh, he hecho ese tipo de comunicación para y hago para empresas. ¿Qué pasa? Que eh, un empresario ahora no solamente tiene que producir, sino que tiene que aprender a vender en un sistema que a él le es totalmente hostil, porque como muchos saben utilizar el WhatsApp, pero no sabe los algoritmos de, de Facebook ni de Instagram, ni sabe cuál es la red más apropiada para él, ni su secretaria tampoco lo sabe. Entonces ha producido una, por primera vez en mucho tiempo se ha producido una verdadera brecha eh, bastante complicada de solucionar, porque acordaros, hace 10 Facebook también tiene diez años, hace 10 años ponías un mensaje en Facebook y lo leía todo el mundo. Ahora lo lee un 0,0 por 5 de las personas que tú tienes. Entonces hay que conocer los entresijos de Facebook para ese mensaje llegue a quien tiene que llegar porque al fin y al cabo todas las redes sociales son negocios y esos negocios eh, hay que conocer las reglas de ese negocio para saber poner publicidad en ellos y, y, y, y que tengan éxito porque el fin último de la empresa es vender entes si antes se moría alguien ponía una esquela de la dc aunque no fuera el periodo que comprabas pero todo el mundo se enteraba de quién se moría por las esqueras de la bc si ahora quieres vender algo concreto tienes que hacer una segmentación adecuada un público adecuado y ya no se vende solo en la ciudad donde tú produces es que ahora puede tu mayor comprador puede estar en, en, en una ciudad de china o en una ciudad árabe o en una ciudad latina entonces y ese es tu mercado Pero fíjate que yo estoy escuchándote, Javier, eh, y claro, eh, yo dices, bueno, pues voy a subir una publicación, por ejemplo, vamos a hablar del programa de hoy, que yo lo he subido en, en Facebook. Y dices, tú fíjate el desconocimiento que tenemos, ¿no? Dices, bueno, pues yo todo, toda la gente que me sigue, eh, y, y todas estas personas van a ver todo lo que se es está está bueno, van a ver un, un menos de un 5% de las pues personas sí. que te siguen. Javier Tocayo, ¿cómo te quedas? Fíjate el desconocimiento que tenemos. Sí, la verdad es que sí. La, yo hablo por mí, ¿eh? Voy a y personalizar. Lo va a ver, disculpa más, lo va a ver sobre todo la gente, por eso es tan importante tener conversación en Facebook, interacción. Si tú y yo estamos manteniendo con de forma casi continua conversaciones, nos ponemos me gustas y nos decimos cosas por Facebook, yo veré lo que tú publiques. O sea, es decir, que, ¿y cómo conseguimos? Vamos a ver, yo quiero que este programa que estamos teniendo contigo, Javier, por personalizarlo, llegue a muchísima gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que podría ser la pregunta de cualquier persona que acceda con su idea de negocio para dar, obviamente, dependiendo del nicho de mercado de cada uno, estrategias concretas. Entonces, yo a partir de ahora quiero que no solamente aquellos que me ponen me gusta, de forma, digamos, reiterada, sepan que estamos haciendo este programa contigo. ¿Qué estrategias definiríamos? Y después también otra cosa, otra reflexión colateral. Que no es lo mismo la filosofía de Facebook, que de Instagram, que de Twitter o que de LinkedIn. Así, a nivel global, que ya os digo que esto debería de ser otro programa independiente, pero así, a nivel global... Esto debería ser otro programa, programa. Y, una clase en, y una clase en los institutos, porque... Porque están aprendidos los niños eh, a manejar las redes de forma eh, intuitiva, ¿no? Claro, muy, muy viciable. Entonces, cuéntanos, Javier, ¿qué, qué estrategias que debemos de hacer? ¿Cómo debería ser estrategia primer, de comunicación? En primer lugar, como en todo, hacer un análisis y definir tu público objetivo. Saber qué público uh -huh. es el que tú quieres y localizarlo, tanto por edades como por eh, espacio físico y las localidades... Eh, y por los temas que vayas a tratar Porque si vas a tratar un tema de medicina natural Pues a lo mejor no le interesa O de yoga Pues hay muchas mm, personas que les puede interesar el yoga Pero si vas a hablar de fabricación de zapatos Pues tienes que ir a las personas que realmente compran zapatos Porque la mayoría ahora llevan zapas Entonces de zapatos no no, no les interesa Es todo un, un problema de segmentación Saber segmentar bien ...y saber qué lenguaje, qué palabras... ...tienes que poner en las redes... ...qué hashtags tienes que poner en las redes... ...y es... ...mucha mucha intuición... ...apoyada en... ...en, en unos cambios que tanto Google... ...como Facebook hacen a diario... ...claro... Y, ...y que supongo Javier que no es lo mismo... ...la estrategia de comunicación en, en Facebook... en LinkedIn... ...o que en Instagram por ejemplo... ...son muy diferentes... ...los públicos son muy diferentes... O sea, no cuelgues nada personal en, en, en Instagram, porque te pueden echar de tu trabajo. Instagram, uy, Instagram, perdona, LinkedIn. LinkedIn es una, una es como el currículum ni donde tú tienes uh -huh. que ser el mejor empleado del mundo y, y, y mantener una faceta laboral eh, limpia y todos los comunicados que haces son profesionales. Uh -huh. Facebook se ha convertido ya en el, la forma de comunicar con, es como nuestro libro, ese libro de fotos que teníamos antes, pues uh -huh. ahora es Facebook, Facebook es nuestro pasado y ahí están tus tías, tus primas, tus amigos de, de jóvenes, uh -huh. toda esa gente que ha ido pasando por tu vida, aunque ya no ya no vende como vendía, ahora el que vende es Instagram es Instagram. Fíjate que mmm, en los procesos de recursos humanos que están experimentando también profundas transformaciones, eh, se nos dice que también eh, una forma no eh, no determinante, pero que sí puede ser un elemento integra integrador, es seguir a esos potenciales candidatos a través de las redes y también ver el marco de influencia de estas personas en las, en las redes sociales. Es decir, cuántos seguidores tienen ¿Cuántos seguidores reales? Porque bueno, también podríamos aquí hablar de todas estas herramientas que ya se están integrando para desde la inteligencia artificial mover tus publicaciones exactamente, para ser cada vez más vistas, ¿no? Sí. Eh, que realmente es espectacular, ¿no? Porque eh, yo, por ejemplo, la vuelvo otra vez a, a mí, a perdonar que personalice, pero yo ya aprovecho también, porque a veces también se evidencia, ¿no? aquello Aquellas reflexiones a través de los que nos escuchan Yo, por ejemplo, he subido la publicación del programa de hoy en Facebook y es verdad que no he hecho un giro en la en la publicidad que subo a Instagram. Es decir, utilizo utilizo el mismo mensaje y el mismo formato visual para ambas redes cuando a lo mejor quizás Javier debería de haber hecho ese proceso de diferenciación, porque como bien dije... No es eh, eh el público que me sigue en Facebook no es el que me sigue en instagram claro eh, y sobre todo en instagram tienes que cuidar el story porque lo que eh, una cosa es lo que pones en la el muro uh -huh. que son los mensajes no perecederos y uh -huh. que de los que te vas a sentir orgulloso siempre. ...y luego lo perecedero, antes lo colgábamos todo en el muro... ...y ahora no, lo perecedero como un programa de radio... ...se hace un story y se cuelga en el story... ...y puedes estar poniendo música y mañana... ...y contando la historia y mañana estoy con fulanito... ...y y vamos a hablar de esto, creas intriga... ...y haces un story. Pero es que me encanta escuchar esto, Javi que Javier Tocayo... ...tú fíjate el potencial, porque claro, es que... Mmm, ...la idea es cuanto más público nos escuche mejor... Y yo, por ejemplo, esto que estás comentando del story, pues es que me lo había, ni me lo había planteado, con lo cual... Y luego ya la... están, están los trucos, disculpa, de meter publicidad en ese story y en la publicación, porque si no te ve tu público. No olvidemos que Facebook, que Instagram es de Facebook, son empresas y, y que son de las empresas más cotizadas del mundo. Entonces ellos lo que les interesa es facturar. Claro. Y después, por ejemplo, lo que estás comentando, nosotros tenemos patrocinadores del programa, que también es una forma también de, de, de incluir ese patrocinio expreso por, y nuestro agradecimiento por ese patrocinio, y que es verdad que yo he obviado. O sea, yo voy reflexionando en alto, que seguro que son reflexiones, que las personas que nos están escuchando al hilo conductor de lo que digo, seguro que también tienen. Con lo cual yo creo que ya vamos a hacer una invitación expresa eh, a Javier, para, pues bueno, claves concretas, estrategias concretas de comunicación personalizadas para otro programa, porque yo creo que es un programa muy necesario y… y por eso y, transformé, perdón, me interrumpo tiene, más, por eso transformé la niña periodoja, porque como agencia de comunicación, una más, hay muchas. Claro, claro. Hay muchas agencias claro. y que mueven presupuestos muy grandes. Y yo de, después de haber trabajado en grandes agencias, haber tenido agencias y haber movido muchos presupuestos muy altos, me di cuenta que después de que llega Sara y llega Ikea y viste a la gente bien y, y todos tenemos una mesa la que en nuestra casa, en eh, nivel de comunicación ocurre lo mismo. O sea, todo el mundo necesita tener unas herramientas básicas de comunicación y no las sabe usar, o sea, paga por ellas. Entonces, tengo una serie de clientes... Que, con los que mantenemos una relación maravillosa, porque es casi familiar, se ha vuelto a, a la artesanía. hay qué maravilla, me encanta! Y hacemos una una pues, la, un, comunicación muy artesana con ellos para que consigan sus objetivos, que al final y al cabo sus objetivos es tener clientes y vender. Claro, claro. Pues Javier, ya lo hablaremos, pero hay que ya empezar a definir. ...una estrategia de comunicación para querer comprender... ...para llegar a cuanto más público... ...porque por ejemplo el programa de hoy me parece importantísimo... ...interesantísimo... ...tenemos un lujo increíble contigo aquí... ...pues oye, da, vamos a darle difusión... ...vamos a moverlo... ...y cuanta más gente lo pueda escuchar... ...pues porque hoy tenemos un entorno que nos permite trascender... ...también las barreras espaciotemporales... ...es decir, esto ahora... Eh, eh, eh, se está grabando, se puede compartir y además es que es lo que te estoy comentando, con unos patrocinadores que están, bueno, pues apostando por el programa que también le demos esa presencia y yo estoy seguro de que muchísimos de nuestros oyentes sienten esa necesidad y pues me ha gustado muchísimo el concepto de artesanía de ese proceso de personalización, voy a trabajar tu realidad, no voy a utilizar un sistema que esto vale para todas no, porque la tuya es concreta no, utilizas, utilizar las máquinas que hay para medir, para cuantificar, para distribuir de una forma eh, más homogénea y no tiene que estar a mano, pero el diseño tiene que ser, es como un traje o un vestido, tú mm, lo cortas eh, industrialmente, lo, pero lo, lo diseñas pensando en y luego lo poses a mano, ¿no? ¡Qué maravilla! Me encanta, Javier, me encanta. Eh, fíjate que hemos empezado con una formación emocional, Que es la varia diferencial creer en la esencia de uno para dar lo mejor hablamos también de todo este entorno digital con estrategias concretas gracias a la niñapel roja pero no podemos olvidarnos de tu faceta de co individualizado además hay una, una frase no que, que bueno que, que decís que es que los ele electrodomésticos que más yo creo que es muy gráfica vienen con un libro de instrucciones nosotros cogemos nuestro libro te sabemos poner con los pasos que nos dan por pues, las lavadoras pero las personas no, con lo cual es una, una labor que, que, que a mí me parece una labor muy bonita, pero también que conlleva un, un, un proceso de personalización grande, una gestión de la empatía, de la asertividad, del colocarte en el lugar del otro. ¿Cómo acometes esta labor de COACH? Eh, querido Javier, vamos a hacer como hacen en televisión, queridísima Mar, eh, no respondas ahora, responde dentro de 25 segundos y comenzamos con la publicidad y enseguida nos responde, Javier.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 Eh, disculpa que me he ido yo a... a hablábamos de... de hablábamos... ¿Estabas perdiendo anuncio? Claro, claro. ¿Veis? Hablando de estrategias de comunicación, enlazando con la pregunta anterior. Claro, eh, he, he, pens he pensado, ¿sí? mira qué bien metido está este anuncio para eh, conseguir el objetivo en un momento que parece que la visita apuesta, ¿no? Estamos aprendiendo, <risa> ¿eh? Aprendemos <risa> depresa. Aprendemos el anuncio que se me ha ido, lo que iba a decir. Pues hablábamos de tu faceta como coach individualizado mm. eh, como bien dice no eh, que bueno por los electrodomésticos vienen con un libro de instrucciones con lo cual nosotros seguimos esas pautas y ponemos un funcionamiento la lavadora pero obviamente las personas no eh, eh, lo que quiero decir es que es una labor una labor que conlleva ese proceso de personalización de empatía de conocer la realidad del otro de darle clave no para trascender un momento que puede ser un momento de oscuridad ¿Cómo acometes esta labor? Es decir, ¿cómo es tu bagaje anímico, energético para poder interactuar con el otro y sacarlo mejor? Pues mira, sido eh, o es parte de un camino. O sea, yo desde jovencito he tenido suerte porque porque tuve una abuela que me educó bien. Me enseñó a comer, me enseñó a guisar, me enseñó a planchar a escondidas... Porque ella decía que las, las personas como yo las personas a mi edad, los hombres necesitarían saber hacer determinadas cosas que entonces no hacían. Entonces ella me encerraba en la cocina y me enseñaba a planchar, a coser, a guisar, pero que sin que se enterara a nadie. Y eso fue como su gran herencia. Esa, esa formación a mí me sirvió para entender que el hombre requería otro tipo de formaciones aparte de las que te daban oficialmente los colegios. Entonces yo eso lo aprendí en casa. Eso y a quitarte dolores y a hacer unas determinadas cosas. ¿no? Entonces ha sido siempre mi propia necesidad de conocimiento personal la que me ha llevado a formarme en, en otras áreas y en otras materias independientemente de las oficiales que hacía en la universidad porque estaba haciendo ciencias de la información, pero estudiando en Las Flamas con un señor mexicano que venía a casa de una señora que yo conocía, ¿sabes? Es que era todo no viene de ahora. O sea, ahora pues sí, ahora he hecho un máster hace no mucho de de de coaching y de PNL. Siempre me ha interesado mucho la PNL. Sobre todo me interesa mucho ayudar a los demás, acompañar a los demás a que encuentren su centro de gravedad permanente que decía Franco Battiato. Es cuando tú estás unido contigo, cuando desenmascaras las creencias y, y cuando tienes muy claros cuáles son tus valores, cuando sabes qué es heredado y qué es tuyo y qué no es tuyo, entonces eh, te vas aproximando a la verdad de ti. Verdades hay muchas, verdades hay tantas como personas ahí en este planeta, pero la tuya, la tuya es la única que te hace feliz. Entonces yo ahora pues estoy trabajando en un proceso que se llama Haz de tu vida un éxito. ...y algunos talleres... ...que se llaman... ...hace tu vida un éxito... ...el éxito no es tener mucho dinero o poco dinero... ...el éxito es otra cosa... ...el éxito es saber marcar un camino... ...un destino... ...y cumplir con ese camino y ese destino... ...que para cada uno puede ser diferente... ...para uno puede ser tener ser, tener dos hijos o tres... ...y pagar en la universidad... Y para otro puede ser llegar a la luna, para uno puede ser tener un BMW y para otro puede ser vivir en una cabaña en una playa desierta. Cada uno tiene su concepto de éxito, pero ese concepto ese camino al éxito es el camino del héroe, de, de, de Campbell, y ese es el camino mmm, de cabafis de Ítaca, ese es el camino de la vida. No hay otra cosa. Estamos es aquí es... para vivir y, si, y, y no tenemos más remedio que vivir <risa> Pero fíjate que te escucho, es que fascinada, digo estoy escuchándote y, y me envuelve muchísimo tu discurso porque es verdad que tocas pues todo el tema de la domesticación, se presupone que bueno nos delimitan el camino eh, desde el principio, eh, el tema de las creencias, porque creer es crear, con lo cual es muy importante revisar ese diálogo interior porque nosotros reprogramamos y reproducimos ese diálogo interior que probablemente en muchas ocasiones no es un diálogo nuestro, sino creado por otros, a los que dimos fe y creímos que efectivamente tenían razones y verdades absolutas. Y que lo único que nos lleva es enjuiciarnos continuamente, ese juicio nos produce mucha infelicidad, porque nosotros no somos así, nos juzgamos con parámetros de otros. Exactamente, y después el concepto de éxito no que hemos materializado y mecanizado tanto la realidad que entendemos que el éxito es tener una gran casa tener un coche maravilloso es un concepto que que también se ha desvirtuado el éxito es estar en paz con uno mismo el éxito es desarrollar nuestro nuestro propósito de vida el éxito es tener esa serenidad mental Entonces es que, bueno, me parece tan importante, tan importante y, bueno, lo comentabas, ¿no?, que hemos creado un entorno hostil, la gran enfermedad de este siglo es la depresión, por lo tanto, qué importante es este taller que estás haciendo de hacer de tu vida un éxito, que yo te estoy escuchando y ya lo quiero hacer, Javier, yo ya lo quiero hacer, ya buscaremos ahí un hueco, ya lo hablábamos el otro día. Y creo que es muy, muy importante el, el, el encontrar esa esa paz interior, ¿no? Ese es el, el gran éxito y también el propósito de vida, porque hemos venido... Eh, esto lo comentaba mi tocayo, Javier, no no tanto porque estamos aquí, sino para qué estamos aquí. Eh, y es así. Javier Tocayo, ¿cómo escuchas a nuestro invitado? pues me está demostrando que no tengo ni idea de cómo manejar facebook ni las redes sociales lo cual, está o sea, bastante, acuerdo, lo cual a, a lairroja lo sí, es verdad, lo, lo, lo cual está bastante bien porque hay que saber escuchar al que más sabe y en este sentido yo te quería hacer una pregunta javier mm, has tocó el tema de la educación los nuestros jóvenes saben usar saben utilizar esas redes sociales Sí si, si nuestros jóvenes saben utilizar Facebook Saben utilizar las redes Los sociales Los jóvenes saben utilizar las redes sociales Porque traen un programa diferente al nuestro Igual que hay actualizaciones Estos son todavía muy personales ¿eh? Igual sí. que cada móvil que sale Viene con una actualización diferente Y el anterior deja de, ten, de tener las, La facilidad para hacer fotos O para funcionar Con las personas ocurre lo mismo ahora un niño de tres años coge el móvil de la madre y hace cosas que tú eres incapaz de hacer. Es verdad. Entonces, <ríe> no es preguntar qué, si saben hacerlo, sino qué saben hacer. Claro. Tened en cuenta que, que, que en clase ya hay un, un ordenador en todas, los, en todas las mesas, trabajan con iPad y, y la educación es totalmente digital en casi todos los colegios. Eh, te enseñan programas Te enseñan aplicaciones Pero es que además tienen una facilidad Tal Para entrar en aplicaciones Y para desarrollarlas Que, es que son niños de, de 12 y de 14 años Los que están trabajando en las grandes empresas eh, Creando las aplicaciones nuevas Porque vienen con otro mm, Desarrollo personal Vienen con un chip nuevo, con un programa nuevo Y nosotros ya ese programa No lo tenemos ...nuestro programa Quieras Cieno todavía... ...sigue siendo de reminiscencias... M, ...agrícolas, casi ni industriales... ...es que pensamos en el tomate... ...y los niños de hoy no saben ni dónde viene el tomate... ...es que es así, es así... ...realmente es que surgen tantas reflexiones... ...escuchándote Javier... ...que ya os digo, esto puede dar para para muchos programas... ...porque cada uno de los puntos que estamos tratando... ...pues pues realmente tiene ...lo de la niña de, de Roja viene a cubrir... ...una necesidad de personas, de empresarios y de personas particulares, porque antes tú tenías tu trabajo, ahora se puso muy de moda en un momento emprender. Pero bueno, emprender lo hemos hecho muchos desde hace muchísimos años. Emprender era echarle valor y montarte tu empresita tú solo y asumir una serie de responsabilidades sin el amparo de nadie y sin ser funcionario. Es eso, es eso. Y, y, y hemos salido adelante, porque toda esa generación que emprendimos en los años 80, hemos salido adelante nos han pillado las crisis, hemos tenido que cerrar, hemos vuelto, porque todo... Yo me acuerdo de un amigo que tenía hace mucho tiempo me decía, nunca te fíes de un hombre que haya perdido más de un millón de dólares dos veces en su vida y no haya sabido recuperarlo. O sea, porque el sinónimo de éxito entonces era en, en haber perdido un millón de dólares y el saberlo recuperar. Mm, ahora ni la gente está por los millones de dólares ni nada. Ahora lo que hay que hacer es nadar y guardar la ropa, ¿no? pero pero nos damos cuenta que como personas tú estás vendiéndote continuamente. Tú eres... antes las empresas tenían un director de comunicación, ahora tú estás transmitiendo tu vida casi en directo y depende de eso de que te cojan en un trabajo o que te echen del trabajo. Yo tengo mucha relación con el mundo actoral por mi por mi trabajo claro. anterior, ¿no? Sí, sí. Ahora un actor no se puede presentar a un casting si no tiene un mínimo de 15000 seguidores en Instagram. Fíjate, me quedé impresionada. Eso, es eso supone un gasto y un desgaste. Porque claro, conseguir 15.000 reales que te sigan, que te digan, que te jaleen, tienes que estar todo el día haciendo una superproducción, haciendo una canción, haciendo no sé qué, contando dónde vas, eso requiere mucho tiempo. Claro, claro. Y si haces mm, eh, G6 de punto, necesitas alguien que te lleve las redes de los G6 de punto, porque tú o haces G6 de punto, yo llevo las redes y, y todo el concepto de un, de un, de un centro de, de, de salud holística, donde está una, un astrólogo, se hacen eh, cursos de diferentes mm, terapias. El, los señores que dan las terapias las dan, pero no saben comunicarlas, las tenemos que comunicar nosotros capte es espectacular, ¿no? Todo lo que todo lo que hay detrás. Y sí que es verdad que casi ya estamos terminando, pero quiero terminar pues con un proyecto que sé que para ti es tu bebé, que acabas de presentar ese fitur Javier. No puedo hablar bebé. de eso, Marzauto. Pero esto yo te invito a un programa solo con tu socio con Pedro Serrano para a mí que Me encantaría poder venir con Pedro porque es maravilloso, es La invitación de... te la estamos haciendo ya aquí en directo, además Ver, yo, de los dos que, que, que hemos puesto mucho y, y me encantaría contarlo bien pues solo por, por, por porque ya estamos cerrando y para dejar a nuestros oyentes ya con, con, con esa esas ganas de conocer este proyecto que me parece espectacular lo habéis presentado en fitur el walking day entrenamiento y gestión de las emociones eh, realmente realmente es un proyecto que que, que, que emerge ¿Por qué, Javier? Y con esto con esto cerramos el programa. Cuéntanos un poquito con esa invitación a que vengas con tu socio, a que lo habléis con calma, que nos lo expliquéis, pero cuéntanos esto de, de Fitur y, y por qué. Pues mira, trabajando en el mundo del desarrollo personal y emocional como estamos, decidimos crear un, un proyecto para el colectivo LGTB, que... Uh -huh. eh, ...al ver... ...somos el primer proyecto de, de desarrollo emocional... ...inteligencia emocional para este colectivo... ...que necesita tanto como otros... ...el desarrollo personal... ...pero es un colectivo que desde pequeño... ...ha mm, tenido unas condiciones que el resto no... ...o sea, toda persona LGTB desde pequeña ha sabido que lo era... Sí. ...no ha sabido cómo decirlo... Y, ...o ha sido asumida en su casa... Diciendo, bueno, pues el maricita de la familia o mmm, ni siquiera ha sido asumida y le han echado. Entonces ahí ya tienes un caldo de cultivo de, mmm, de problemas, de asumir quién eres, cómo eres, qué te condiciona, porque hay un problema ahí que es que siempre tienes que estar justificándote que eres el mejor en todo. Tienen que tener los mejores cuerpos las mejores puestos de trabajo lo mejor es todo pero en el fondo es por, por cómo han tenido autoestima de pequeños pero esto sería para entrar en otro programa eh, vimos que hay una serie de carencias y nos lanzamos al ruedo nos dieron la oportunidad de presentarlo en, en fitur con un lema del mejor destino eres tú y estamos haciendo todas las semanas dos encuentros ...tenemos un centro en la plaza de Pedro Cerolo... ...en la calle sí. Infantas 18... Uh -huh. ...y otro en la plaza de la Marina Española 5... ...y hoy por ejemplo tenemos un, un... ...tenemos un encuentro para hablar del concepto de éxito... ...es un esfuerzo importante... ...y de ahí pues la gente... Eh, ...charla, comenta... ...se conoce... ...personas que tienen los mismos problemas... ...y luego pues de ahí salen talleres... ...tenemos una serie de talleres... Mmm, ...desarrollados que vamos haciendo... Eh, siempre para 10, 12 personas No trabajamos con más Pues eh, tocayo, Javier Está hecha la invitación Le hacemos la invitación a nuestro querido Javier bello para un programa Exclusivo eh, Hablando de Working Aid De todo lo que hay detrás, de todos los talleres De todo esto Esta filosofía tan necesaria Esa invitación ya está hecha Expresamente, ¿a qué sí, querido tocayo? Sí, sí, sí, sí. Eh, Por supuesto, va a ser Va a ser un programa de lujo y yo creo que muy necesario para, eh, sobre todo para ir abriendo conciencias y para ir abriendo nuevas áreas de conocimiento. Creo que es tremendamente valioso que estés aquí, Javier. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Tened en cuenta que con Wealthing Gay tenemos, colaborar con nosotros Rufino Blanco también, que es el vicepresidente de la LGTBPOL, el sindicato de policías gays y lesbianas, uh -huh. que parece que hace un trabajo increíble, que un día también si, si queréis lo podéis invitar porque va por los colegios fuera de su horario laboral va por los colegios con el uniforme de policía dando conferencias sobre diversidad sexual y sobre discapacidad. Y yo Entiendo. como policía os digo que no hay cosas normales y no normales, sino que cuando tengáis un problema lo denunciáis y que además cualquiera es puede a cualquiera le puede padre le puede ocurrir que que, que tenga una diferencia, ¿no? Pues porque sea gay, porque sea sienta que no por las chicas, porque tenga una incapacidad o porque sea eh, más gordito o más gordita, entonces hace un trabajo maravilloso. Pues pues que creo que hasta aquí hemos llegado, Javier. Hacemos voy a hacer uso de tus palabras para cerrar el programa. Javier, nacemos y eso solo tiene un reberio, hacer de tu vida un éxito y ese es tu propósito. Muchísimas gracias, querido Javier, por haber compartido con nosotros tantísima experiencia variada, tan rica en matices, y de que luego esto es hasta ahora casi, porque pues ya cerramos ahora, cuando terminemos agenda, para ese programa especial, específico, hablando de este proyecto tan, tan maravilloso, tan necesario, y, y que por supuesto nos va a permitir gestionar la diversidad de la mejor forma posible. Muchísimas gracias Javier, creo que hasta aquí hemos llegado, ¿verdad compañeros? Pues sí, eh, Javier Bellón, muchísimas gracias por haber estado aquí Esta es tu casa a partir de ahora Y nos vamos a ver tremendamente pronto Muchas gracias, Javier y muchas gracias, gracias a vosotros por invitarme Y la verdad ha sido un placer estar hoy aquí Es una frase hecha, es un placer estar con vosotros Pero ha sido un verdadero placer Igualmente, Javier un Hasta abrazo. la próxima semana, queridos compañeros, oyentes Querido Javier, gracias Hasta, hasta, hasta pronto nueva tierra